Ah. Nunca es muy tarde para decirlo, o sí Porque incluso si te tardas en decirlo después de que ya pasó Se acumula como, me estoy adelantando al que sigue, ¿no? Sí sí funciona de esa manera, según yo Y si no, este, va a funcionar de esa manera Y si no, este, pues ni modo eh, De todos modos, feliz cumpleaños Este, a quien sea que lo estés cumpliendo hoy O que estés escuchando este programa O que el día que estés escuchando este programa Y si nadie le ha dicho, pues Nosotros aquí en a Sangre Viva les decimos que feliz cumpleaños Y bueno, este el día de hoy estamos en el programa número 134 eh, Ya hemos prometido este en programas anteriores y lo vamos a cumplir en programas posteriores Que para el programa del de especial de 150 programas Vamos a tener 150 libros de regalo y obviamente vamos a tener algo de comida Y ese día vamos a tener eh, sopa de tortilla Este, ¿por qué? Porque se antoja y creo que va a ser una buena temporada. Este, si hoy si hoy es el programa 134, súmenle 16 semanas, 4 meses, estaremos ya en, en noviembre, mediados finales de noviembre, entonces probablemente va a caer muy muy bien esa, esa sopa de tortilla, este con el clima. Esperemos que esté haciendo frío, ojalá esté haciendo frío porque ya ya ya va que está haciendo calor. Pero bueno, este hablando de cumpleaños, de hecho hoy es el cumpleaños de, de Mick Jagger, por cierto, que por eso es que hoy tendremos a los Rolling Stones en la parte de la música y este algunas efemérides rápidas, pues el día de hoy eh, vamos a tener lectura de poemas de este libro que la neta me, me ha gustado bastante, sí, le he dado algunas eh, lecturas, varias, varias, varias. Y este esto es de Jaime Labastida, es un eh, poemario que se llama A la Intemperie la verdad es bastante bueno eh, es un chistoso porque me parece que es un lenguaje muy como muy fresco a pesar de que es un, es un poemario publicado en 1970, pero a mí se me hace muy fresco, pero también porque estoy acostumbrado a estar leyendo a, a personas que publicaron entre 1800 y 1950 ¿no? entonces ya uno de uno 20 años después en 1970 es como de wow qué fresco digo cada quien pues, pero bueno a tener esa lectura del día de hoy y este vamos adelante les diremos el libro de regalo, pero siempre hay libros de regalo. Eh, el día de hoy comenzando rápidamente con las efemérides y como ya les había mencionado, el día de hoy o, o sea, un 26 de julio, pero pero de 1943 hace poquito este nace nada más y nada menos que el icónico Mick Jagger. Este, sí obviamente seguramente o probablemente conocen a Mick Jagger, por eso Digo, los Rolling Stones, ¿no? Es como, eh, ajá, o sea, han sido generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y generaciones que, va, que vamos a seguir escuchando los Rolling Stones. Esperemos. Y creo que parte de la, la músicas que generan eh, algo muy, muy, muy, muy eh, identificable siempre es Tanto la voz, como los gestos, como las eh, interpretaciones que hace eh, Mick Jagger dentro y fuera del escenario. Digo, dentro y fuera del escenario porque también en los videos, pues, ¿no? Pero bueno, este hoy es su cumpleaños. Hablando de cumpleaños y de bandas inglesas que hoy no escucharemos, pero ya lo pondremos después. Eh, de hecho, hoy también es cumpleaños de Roger Taylor, baterista de, de Queen, que ya los escuchamos... Eh, ¿Cómo se llama? La semana pasada, porque de hecho la semana pasada fue cumpleaños, pero del guitarrista, de, de Brian May. Esto no lo sé, pero nomás falta que la próxima semana sea este cumpleaños del, del bajista y así sucesivamente. No lo sé, según yo no, pero bueno. Eh, tenemos también que eh, un 26 de julio, pero de 1894, nacía el escritor y filósofo británico llamado Aldous Huxley, Aldous Huxley creo que sí también es eh, muy conocido, este sobre todo por el libro este llamado Utopía, pero en general este busquen de Aldous Huxley tanto en ensayos como en críticas como en narrativa, lo que sé es muy bueno, es muy muy muy bueno, tanto para referencias como para reflexión propia. Tenemos también que un 26 de julio Pero de 1875 Nace el poeta español eh, Llamado Antonio Machado Que si sí, en algún momento este, No fue Directamente clasificado como Dentro de la generación del 27 Porque bueno en el, en, el, en el 75 O sea en 1875 Y la generación del 27 pues obviamente Este es un poquito después Pero si sí Cabe ahí dentro de De o sea, su trabajo sí cabe este dentro de esa misma generación, pues, ¿no? Tenemos también que eh, un, un 26 de julio, pero de 1856 nace George Bernard Shaw, que es un dramaturgo y periodista quien eh, en 1925 gana el Premio Nobel de, de literatura. Es muy chistoso porque sigo pensando cómo es que es tan al menos en este aspecto de la de del de, de Premio Nobel pero en literatura. Si uno revisa la lista la mayoría de los de los la, la gran mayoría de los de los autores que ganan el premio nobel de literatura este fallecen a los pocos años a los pocos años estamos hablando que máximo pasan seis pasan ocho cuando mucho y ya no ¿Por qué? no lo sé pero así ha pasado Este, en muchas ocasiones yo creo que al menos el 50% de, de, de las veces ha pasado ¿no? es, es muy curioso y, y también de hecho el otro día estaba buscando este entre videos y documentos de qué es lo que hace que una persona gane un premio nobel no en este caso pues de literatura pero resulta ser que no hay de todas las áreas en específico pues no eh, existe de química, existe de medicina, existe de economía, de literatura Y el otro es así como de la humanidad, ¿no? Así de la paz por la humanidad. Y solamente son como cinco. Creo, no sé si hayan aumentado actualmente a una sexta categoría. Pero son cinco. Y resulta ser que el premio Nobel en general se instauró. Porque el sujeto que descubre o que inventa no el, el trinitro nitrotolueno. O sea, la dinamita. El TNT. este Cuando muere, ¿no? de, en su testamento dice, no, pues la verdad... Y esto es muy chistoso porque En todos los documentos y en todos los videos En donde ustedes busquen historias sobre los premios Nobel Nadie dice nunca Que Él haya escrito o él haya dicho o haya vivido Con algún remordimiento por haber inventado La dinamita o los explosivos De ese tipo ¿Por qué? Porque él eh, Obviamente cuando lo hizo Fue utilizado en muchas implicaciones de construcción ¿No? Sobre todo al momento De, de pues el ferrocarril Pues no, de estar abriendo caminos ¿no? y, y para eso se utilizó Ya después que ella desafortunadamente Es sido Utilizada de forma muy estúpida por el ser humano Para matar a otros seres humanos no Pues ya eso es, Ya no depende de él pues ¿No? Pero sí se supone que toda esa gran fortuna Que, que hizo este entre negocios Y sobre todo por la cuestión de la dinamita eh, Es algo que pues va quedando para lo del premio, ¿no? Porque en aquel entonces, pues el dinero estaba valuado directamente en oro, que después pues ha subido de valor, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? y este creo que se les da algo así como una especie de, de Un millón de dólares, una cosa así, y este pero creo que Creo que sí, es algo así no, no, no recuerdo si actualmente sigue siendo una cantidad más o menos así no Si lo piensan realmente no es tantísimo Y el otro también porque el, no, no sé, como el 70-75% de las personas que han ganado algún premio Nobel eh, Lo dan a la caridad, pues, ¿no? A la caridad pensando también como en cosas de investigación Y en producción literaria y cosas estas, ¿no? Entonces, eh, interesante, interesante la cuestión de los premios Nobel Eh érides también tenemos que eh, hablando de explosivos en 1928 nacía el, el cineasta director eh, stanley kubrick estadounidense decure también cosas icónicas ¿no? en el cine en el cine lo que quieran eh, de hecho el, este fer verde que toca en, en este el, el bajo ¿no? y que es maestro de, de música que es un combo que también llegó a venir aquí al programa y que de hecho nos nos promocionó su, su disco que se llama Music Box, que por cierto está muy chido, eh, ahí les pondremos después el link. Y él, él a veces comenta ¿no? que su película favorita de todos los tiempos es Odisea del Espacio dos, eh, 2001, Odisea del Espacio. pues ¿no? Es una película extensa, pero que vale la pena, vale mucho la pena verlo. ¿no? Y bueno, este ya como última efeméride del día de hoy tenemos que un 26 de julio Pero de 1959, desafortunadamente, fallecía Manuel Aldo aguirre que Aldo Laguirre sí es considerado de la generación del 27, para que lo lean, que lo lean. Y hay incluso algún libro por ahí que se leo de correspondencia entre Aldo aguirre y Octavio Paz, que sí está bastante interesante. No, no me ha tocado hasta la fecha, pero... Eh, Leer específicamente algún libro de, de correspondencias No sé, siento que es como eh, Mucho chisme de alguna manera Pero si sí, sí salen por ahí, por ejemplo Varias reflexiones literarias O cuestiones, este pues no sé Como hasta ensayísticas Si, si acaso, ¿no? De, de crítica Pero bueno, eso es lo que tenemos El día de hoy en Efemérides eh, Vamos a escuchar la primera canción Del día de hoy, para regresar Y comenzar ya la lectura de este libro que se llama al intemperie, de Jaime la Vestida Y el día de hoy, eh, como les comentaba, vamos a escuchar a los Rolling Stones porque sí sería muy raro que a estas fechas alguien no conozca los Rolling Stones. Pero, pero si ustedes lo conocen, esa persona que no escucha los Rolling Stones, eh, cuando se acabe este programa le mandan el link de RadioCartón.com y le dicen pon... Este, el programa número 134 de la sangre viva con rolling stones y seguramente este se podrá dar este un buen vistazo no de lo que de lo que es esto entonces vamos a escuchar eh, satisfaction de rolling stones y regresamos con la sangre viva número 134 aquí por radio cartón.com Letanía Bélica por la Paz, pero debajo de todo no había soles, yo era el náufrago en un mar de salivazos, que remaba contra las guitarras eléctricas, el saxofón, lamento, lluvia, y el piano que de en la ciudad clamaba como un dátil, una semilla de alforfón, una guayaba incandescente, Los pies estaban en el alma y los tam remotos acudían de nuevo a nuestras vidas. La danza era el ritual, la mansa droga del aniquilamiento. Tú bailabas también. Eras un cielo de cristales rotos, un alcatraz tronchado navegando las del amor corrientes turbias. No sirven los alcoholes ni la flauta flamígela. Ni la trompeta de sangre. Llega el recuerdo de una tribu que desnudo el cuchillo se defiende. Llegan fábricas donde el guarapo y el bagazo no son más que engranajes prulentos ¿Había en mi infancia un huerto de ciruelos y de tamarindos? Porque todavía quedan en mi pecho una palmera, un pino, un huracán de miel, esquirlas, llagas de vasto territorio. Y soy o era, el cuchillo que buscaba una garganta, una trinchera, luego verde tumba, era un cigarrillo humedecido y sucio, la cicatriz en el desierto espejo, un abrasivo criminal, un hechicero que de lumbre combatía en tus arenales, en tus bodas diarias y recientes, tu piel es un fetiche de sombra, un recuerdo apagado que al menor sopro, Abraza al estertón, sol en el páramo, surge en medio del cuarto un alarido como la roca repentina en el golfo de California donde los coromantes de San Rantas vuelos y vuelan depositando su guano en las alturas y a la que el viento, el mar y las gaviotas han vuelto, calcárea desnudez, alimento de peces, plantas, hombres. Así la vida que me pisotean. El lago aquí, arraigo de los ojos, rencores a los que el corazón opone rejas para impedir la huida del coraje, del amor, la bestia, el imposible erguido sol que aniquila tus sangres. También cisnes acuden a combatir desgracias del paisaje. ¿Por qué llega el alfanje a desnucar el árbol? El misterio. El misterio. La alquimia de mi hueso derretido. La lágrima que se hace incontenible llama. La espoleta que abre el estruendo de duraznos de acero y le introduce al instante. ¿Quién cae? ¿Quién muere? Veo casas asediadas a rienda. Abelfo suelto. En las que un mar vegetal hervía de noche. O Las terribles cocinas donde aullan Sartenes ateridos por el frío Como bocas inmóviles y hambrientas Los platos que remedan Ojos de paloma ciega Veo la oreja de la amada Pegada a la culeta del fusil Lejos de la mejilla gemela Que un soldado enemigo fustiga Amarillos retratos me interrogan Mientras escucho Constelación Guitarras Podredumbre la música de Silvestre, que, en cambio, escucha el combatiente vietnamita que no sea un quebrado violín por las bazucas. Acuchillado, se acerca un rostro a mí. Todas las explosiones de la selva y de los arrozales, el delta del Mekong, forman parte de la mutilada geografía de que está hecha mi patria. Ese árbol agita hojas asesinas. Por esa calle marcha el agresor impune. Las bombas estallan en otra ciudad, vecina de la guerra. No solo en Vietnam mueren las aves, también los cisnes de Chapultepec han muerto. Ah, pero no queremos un sepulcro blanquísimo y una peste de fosas. No deseamos el hedor adentro y la belleza de la tumba por fuera. Pelemos para que México no tenga por imagen sólo la estatua al sur de la ciudad, el gesto del desterrado, de él, hombre de tierra, del impelido de entrar, del expulsado, la estatua ecuestre de Zapata que viene del sur sin armas en la mano. Que México no sea el desgarrado socavón de la mina, las respiraciones roncas del granito, que no sea el callo y las rasposas yemas en los dedos del alma. Mineral del geranio Odia con nosotros Hierro meteórico Odia con nosotros Daga de amibas Odia con nosotros Jornalero del campo Odia con nosotros Ferrocarrileros Tormentas Odien con nosotros Especies extintas Odien con nosotros Sulfuro de hambre odia con nosotros, airado puño de la ciencia, odia con nosotros, Kusumacinta y Yaqui, odien con nosotros, cenit Nadir, mineros, sindicatos, odien con nosotros, células de obsidiana, odien con nosotros, hidróxido de sangre, odia con nosotros, Ciudad de México, odia con nosotros, para que los alacranes combatan y las carreteras le den latigazos en la frente al invasor, para que salgan de la tierra musgos enardecidos por la espera, para que los rieles se nieguen a soportar el peso de sus armas y desde cada locomotora un hombre arroje contra el muro asesino la brutalidad amorosa de su acero. Elegía por Salvador Martínez Estrada La muerte ha tocado con su dedo de amonio la generosa estructura del amigo Un implacable objeto destrozó su cráneo Y puedo ahora caminar Ya no protesto ¿Contra qué? ¿Contra quién? No me parece justo, es cierto porque vivir es una lucha espantosa en contra tuya aire de arena que intentas ahogar mi corazón sobre nosotros ahora vuela un ruiseñor sin lengua que cuchilla el silencio hasta sangrarlo y ya la muerta quiere un rostro un nombre un apellido y viene a visitarme con la súbita cara que conozco que he visto desoladamente he visto si diariamente quiero algo si minuto a minuto Construyo un pequeño esqueleto de amor y aire en mi epidermis que muerta ya está para que exista algún pequeño objeto que me sobreviva. Si cada hora, amargo hasta el cansancio, me edifico en memorias siniestras, ¿por qué llega este blando viento a demolerme? El día que supe de tu muerte no pude dormir ni emborracharme. Amé con mayor fuerza, los eucaliptos derrumbados, las escapadas vísperas, sus astillas sangrantes que pisaba el sol, crujiendo a nuestros pies. Pensé junto contigo trabajar. Recuerdo que bebimos en el lomo del cerro, pero tembló. En tu cabeza golpeó desamparado un puño de diamante y tus vértebras esparcieron por la sequía. Ya no, desde hoy me consideré a salvo te veo como si fueras el brazo que mutila la pantera he pensado en todo lo que hubiéramos hecho la semana siguiente pude haber sido yo nunca he visto otra cara de la muerte tan semejante a la mía quiero callar pero viene una orquídea con su cáncer al aire escucho la combustión de las garrapatas cuando la tienda cuando la tienta el nitrógeno y pongo sobre tu cuerpo estas piedras sin nombre, para que sobre ti florezcan torres de granito, pájaros que canten para que no los oigas, y todo será, pienso, una lucha contra el polvo, el hueso descarnado, y los gusanos que vestiste, no quiero protestar, no puedo, así fue, así será, dichoso sea el árbol, Para saber a dónde vamos. Oscurecer los ojos porque sabemos que de nada venimos. Porque de todo quiere mi linaje y persigo una luciérnaga. Porque de todos modos engendro carne, como tú, para la muerte. Gozo y equilibrio de vivir quebrándose en las rocas y luces epiteliales que obstruyen a la muerte. Para darme capacidad de amar y de vivir eternamente feliz en la total desesperanza tiempo joven 7 y, y, y media y uno wow este eso no son como en francés pero español iniciado este bueno vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy que sí otra vez van a ser los rolling stones ni modo este <risa> <risa> así ni modo eh, bueno en este caso vamos a escuchar una eh, canción que es este como una balada Eh, si ustedes de plano neta conocen a alguien que no escuche los Rolling Stones eh, pónganle este programa mándenle este programa, pónganlos en el link amárrenlos a, a la silla es cierto, este, pero sí eh, y pónganle esta canción que se llama Angie, eh, o, Angie o como ustedes la conozcan en español eh, pero vamos a escucharla y regresamos con más de Picatrices. Paredes caían sobre nosotros por las noches, pero en el vientre de esa mina calcinada, vegetales aromas se abrían al paladar destruido y torpe, lengua estaba llena de tu lengua, y de polvo, derrumbes, aguas broncas de rollo ya muy sucia la noche, entonces, fatigados, Hacíamos destellar a la lámpara y su tibia compañía. Afuera seguían los disturbios civiles y a nuestro lado los instrumentos domésticos nos marcaban con sus crudos abrazos. Vivimos rodeados de sartenes, tijeras, cuchillos llenos de hollín, asesinando en la cocina nabos y alcachofas, felices de nosotros que podíamos comer y retornar al trabajo entre tragos de alcohol, rancio pan de centeno y disparos remotos. Era el conflicto, la tambaleante irrupción de la pobreza y las causas políticas que braman sus cebollas contra los delicados nervios del perejil. Pero no lo advertíamos. Nuestros ojos solo miraban hacia la oscura boca, apenas de un relámpago alumbrada. También llegaban de apagados fogones de la aceituna tirada por el suelo, una paliposa negra, sexo repentino, una mosca que buscaba más leche atraída por olores de queso, y arañas que huían tan distantes y tras distantes avenas, el ruido de las fábricas y la seda en que ésta envolvía la silla del ministro. Me gustaba que pisaras muñecos y pistolas de plástico, porque sucumbían con crujidos cercanos al de un hueso quebrado. Pero sólo oíamos, vivíamos sordos al ruido de posibles fusibles, y las quejas de afuera no eran entendidas, sino tal vez como los mismos ayes, ayes de placer que nuestro amor nacían. Porque tu mano era un paño que calmaba mi fiebre, el cuchillo quirúrgico que estrellaba la bala de mi nuca, la llave de un recinto cerra cerrado en donde esas gastadas amorosas herramientas redimían mis dedos desahuciados. Era inútil que lavaran las sábanas que amortajaban el olor de habernos nocturnamente consumido, amándonos. El jabón y las aguas no borraban la dicha, la risa del amor, su desafiante insulto, porque estábamos ciegos, porque estábamos sordos, porque sólo veíamos, porque solo escuchábamos. La sinfonía que el aire de tu piel tatuada de silencios producía al roce de la mía. Hoy oh, la sangre, la sangre, ese temblor oscuro en el que hay un ritmo de batallas. Y fuimos de pronto un derrotado instrumento, pólvora y humo fracticida, el ónix que estrangula pájaros sin sepultos la presa frágil en los dientes del perro, el mineral triturado por lombrices y máquinas, el carbón, el dulce fierro hecho lágrima y cerebro en la industria del estómago y en mis venas voraces que combaten a muerte contra mí mismo y mi muerte, y no me satisface con tu risa, quise salir de mí, pero también de ti, empujado por amor, desnudo asesino que solo por amor se redimiera, solo por amor. Un animal es un crepúsculo inserru insurrecto y yo, el alacrán devorado por sus hijos, el minero que busca en la ciega estructura del geranio, el sedimento, la bala de cañón sobre la fortaleza de ladrillo y sieno, los dientes del escualo, la avena repartida, los obreros. Derrumbamos la puerta al fragor del combate y oímos como una flor recostada en el muro hundía su daga en batallas de clase. Ahí nos encontramos, al fin, en campo abierto, luchando por amar y reconstruirnos. Te reconozco ahora como el ala de un cuervo batiéndose en el viento, porque somos el verbo encendido, De todas las revoluciones. Música contra la tormenta. Las crines del caballo son ya piedra. Ahí hubo un tronco antes que un mar de roca viva la doblara. Allí quedó ya la huella de un amor. Acá el inasible gesto del vencido, aquí, el asombro del ciego ante el estruendo que sus ojos no vieron, no puedo hablar, me demuele hasta el polvo este silencio, no es posible siquiera soportar alguna voz en este mar que controló sus olas hasta volverlas una, petrificada y densa, igual, colérica y desnuda, no es posible siquiera soportar el ruido inútil del aire me molestan la risa de los amigos y la música, camino alejándome para hacerme una piedra roída por la soledad del paisaje, cantar parece una insolencia porque las rocas son los gritos galvanizados hoy y sin garganta, el volcán está lejos y me observa, estas piedras agujeradas por el frío son sus ojos o los testigos de sus doces roncas, los campos Sonaba ahora un esqueleto de silencio y ceniza. Vinieron la marea y el vómito de tierra. Hablar resulta súbita blasfemia. No hay palabras que me digan que es, que esto mismo verá un hombre que no recordará mi voz ni mi conciencia. Un día toda la piedra llegará a este monte y las uvas secarán la primicia de sus vinos y los oyameles serán definitiva, definitivas estatuas la estructura y la arquitectura de la juventud que vence delicada en su pelea con el aire será un monumento de delgados humos y no habrá palomas últimas que anuncien el límite de la lluvia y del fuego ahora veo la pared de esta casa que caerá frente a la lava la torre se inclinará sumisa ante la tierra en su antigua nostalgia de catástrofe ruido arruina la música empieza a vencer dentro de mí al silencio cadáver del paisaje y desde allá las voces un perro hunde su hocico entre las piedras arriba cruzan patos buscando una laguna que si de pronto hubiera un ciego un borracho terrible que cantara bajo su vuelo y alterara la estructura de la muerte ahora me decido canto sobre los huesos de la tierra de niño me hablaron de un naufragio e imaginé mi cuerpo entre los dientes de los peces había luz en las entrañas de delfín o oh, el sol y la isla que emerge de, desde el fondo para servir de pedestal a un templo el barco era una isla en la tempestad Alguien cantó contra los vientos, y yo sintonicé en la radio una estación de límpidos relámpagos. En tierra, alguien lloraba por nosotros. Quise escuchar la música de Bach en la tormenta, sus órganos sedientos de justicia, lanzados contra la insomne catedral marina, brazo a brazo, el huracán contra los hombres y la música contra la amarga codicia del mar desafinado, el barco, única tierra entre las aguas, Se equilibra si el corazón se finca en este esfuerzo por escuchar la música arrebatada al mar y con más furia, chelos y flautas contra el agua, contra la rama de abeto cercenada. Y vuelvo y miro en esta antigua tormenta, hoy apagada, porque si escarbo, encuentro la luna demolida como un mirlo carbonizado en su esperanza. Masorcas de maíz que remedan la sangre, santos que abren sus ojos de cedro ante el asombro para volverse piedra. Escucho las bocinas del carro, me ofrecen de nuevo una cerveza. La radio sintoniza una estación de México. Alguien pensaba en mí, alguien pensaba mientras los ánades graznaban a lo lejos. Tomo cerveza frente a la estatua de ceniza que la luz edifica. Lanzo la música contra el ángel de polvo. ...y de silencio... Eh, ...viene aquí la nota que esto fue escrito... ...frente al paricotín... ...en septiembre del 65... ...¿ha sido el paricotín, Carlos? ¿Quieres ir? estrecho ¿no? Esa... ...esa carnita asada que dice ahí, ¿no? Este, bueno, vamos a escuchar otra canción... ...este... que ...porque ya andamos este muy muy cerca del... ...del tiempo... ¿no? más o menos, eh, bueno vamos a escuchar esta canción que se llama este, let it bleed porque, porque pues si, sí, ¿no? Rolling Stones y volvemos e insistimos ¿no? si ustedes saben por qué conocen a una persona que no conoce los Rolling Stones este, vaya no tómelo de donde lo pueda tomar ¿no? siéntelo donde lo pueda sentar y pónganlo a escuchar esta canción que vamos a A tener ahora mismo y regresamos con más de sangre viva aquí en red cartón puntocom ebrio en la noche palabras que verticales ceden al impulso palabras de difíciles sonidos súbitos cielos no quiero ya la frase inmaculada virgen inútiles aquí ángeles de onyx un viento se desplaza como una bariposa de obsidiana noche y humo contra nuestros huesos pero también mirlos y flores que rompen con su albura el fango, y hombres de rota geometría que cargan bueyes vaporosos en las mañanas de cristal de roca, los que destazan cerdos y tienen voz de niño y mirada más dulce que el caballo. Barrio donde perros orinan carnes de dioses y almanaques, donde comemos tripas de corazón y los ojos no ven por lo golpeados que andan. Toda nube nos duele. La acacia, en su pureza, nos lastima. Vive aquí la pantera, en jaulas de ternura y amaranto. Ajax, este avión que de huella corderas, nube que ante su espada se deshace, y me arrojo a tu vientre, luna pequeña en el cielo infinito de la cama, y muerdo tus adoradas cicatrices, ¡Oh, esa desnudez, la música, la danza, y todo gira así! Yo, el infinito que busca en su pulmón estrellas y bautiza el valido de un lucero. Para ti descubro la posibilidad de delicias que se encierra en tu oreja. Pon, sí, tus pies sobre mis ojos. ¡Oh, la fe, la idolatría, idolatría! Si asesinos, si pájaros en medio de la frente, si en vez de pájaros, halcones, de una baranda a otra de tu golpeada carne, de tú por mi golpeada carne, ah, sí, si en vez de sonreír murieras, si dentro de ti matarás ángeles, vienen las moscas sobre nuestro lecho, sueño que estoy de pronto contigo Sueño que estoy de pronto junto a un lago, y un huracán de súbitos papeles y codicia golpea las tablas de la puerta. Mi corazón respira en paz. Tú lo aniquilas. Somos migajas ya. Basura nuestro cuerpo. ¿Traigo aquí la navaja? Mira mi dicha de beber a costa de otros. Dejarme aquí, junto al siniestro, solo, Aunque no vengas tú, tras el pirul que brota de aguas negras. Como culebra, este camino muerde mis muslos y reposo. Las cunas de mis hijos están junto a los negros mares enemigos. Ya nada veo. El mismo hidrógeno amordaza mi garganta. ¿Qué siglo es este en las ingles cortadas? ¿De dónde viene su grandeza y la fortuna de la que vivimos? palpita aquí la sangre en, ol, en hondo silabario metálico de miedo y de sus manos la jacaranda del amor renace piden estrellas a pisotear cabezas y, excre y excremento al destrozar los ojos de la amada ciérralos en la noche vuélvelos hacia adentro desgarra aquí tu mano como si fuera un sueño de alcatraz un puro sueño Decapita este rollo con tu mano de amante. Bebe la tierra y come la ceniza. Te fuiste ya para siempre. Te ofrecerán collares, ánades, torcaces. Guárdame en tu recuerdo siquiera un momento. Aquel en que bailamos el dalsón obsceno. Porque te tengo, luna, cabalgando orquídeas. Mírame, sol, aguárdame. Murciélago, el Milano soy yo que despedazo vientres con la misma navaja con la que hoy escribo, en la raíz de este árbol, su olvidado nombre. Me siento cansado de gritar, como Ulises, que soy nadie. Si la mujer me abandonó, yo le debí decir adiós con ese siempre que ponemos en las palabras grandes que decimos y quiero embrutecerme y voy a islas, paraísos de sal, manzanas puras, la máscara se me pudre sobre el rostro, trastrabilleo en centellas, gesticula entre paréntesis mi brazo, mi camisa está abierta como una dura boca, y sonrío y grito de nuevo que soy nadie, y a ver a nadie acuden los muchachos de este barrio, les digo que diariamente tengo la gana de morir, de suicidarme así, poco a poquito que mi boca está aún no pero después nostálgica de besos y los señores apurados rellen y las pequeñas madres apartan a sus hijos de este cuadro que ofrezco con hipo hedor y llanto ojalá con la llegada de la noche me quedara dormido ya este, este es el último, es el último. <risa> papel borrado cuando termino de escribir todo esto después que durante horas me imprimo como un mecanismo de dulzura y de, y de cólera en las hojas y el viento desordena los papeles y entre un silbido extraño y me rodea en la casa una noche especial, ajena, sin preguntas. Cuando abro ventanas para que lleguen los amigos que tienen nombres de herramienta y prisiones. Después que me deshago de este tóxico, cuando quedo vacío, mi mujer viene aquí con amor que estrangula. No. Amor resplandeciente el nuestro que asume la crueldad de un pájaro pequeño que, pic, que picara su grano tiernamente en la herida de un brazo y más la abriera. Que, que es como un pequeño pájaro que cantara cerca, muy cerca, demasiado cerca del oído. Y el que no pudieras callar, aunque te rompa el tímpano a golpes de dulzura escribo entonces junto al mar asiento mi pisada y mi cansancio en el en el áspera arena de la playa mientras el mar ausente en grises movimientos nos acecha y borra todo borra todo lo borra todo borra todo de mí borra todo de mí borra todo de mí Puedes llorar si gusta ¿eh? es, es normal. Feliz cumpleaños. Gracias a ti. Eh, bueno, este y como ya saben, aquí en La Sangre Viva siempre tenemos libros de regalo. Y pues el día de hoy no es la excepción. Este es el libro que vamos a regalar el día de hoy. Se llama... Eh, las alegres comadres de Windsor y la fierecilla domada de William Shakespeare porque este ingleses clásicos. Yo creo que alguien alguien habrá querido este si no es que ya nominaron a Shakespeare para un premio Nobel. Este, ah, una de las condiciones es que no se puede ganar de manera póstuma. Eso es dentro de las condiciones. De quién? Ah, Auxilio. Bueno, y entonces vamos a regalar este libro el día de hoy. Es un par de obras de teatro de William Shakespeare. Eh, tenemos Las alegres comadres de Windsor y La firecilla domada. Y este libro se lo van a ganar de una manera muy, muy, muy sencilla. ¿Estás listo para la pregunta sencilla del día de hoy? Sí. Como el día de hoy tuvimos a eh, The Rolling Stones, ¿no? Si no si pues si por ejemplo no tienen este combate dentro de sí mismos si dicen es que no me puedo decidir por tres discos que sean los los así que más más pero al menos eh, algunos de sus favoritos tres díganos el nombre de tres de sus tres discos favoritos de los rolling stones tres discos ¿eh? porque canciones este ya pusimos no y canciones hay muchísimas y está bien pero en este caso queremos eh, saber Cuáles son sus tres discos favoritos de Rolling Stones y con eso se estarán ganando este libro que es un par de obras de teatro de William Shakespeare que tenemos Las Alegres Comadres de Windsor y La Firisilla Domada. Ya saben pueden mandar su respuesta y sus comentarios y sus quejas y sus críticas y lo que sea eh, a la página en Facebook de A Sangre Viva. Ahí se meten en el buscador y también estamos en instagram eh, aparece como hacenvio el programa y ahí también nos pueden mandar un mensaje directo con su respuesta este quejas sugerencias este eh, felicitaciones e eh, incluso despedidas también se vale se vale este amenazas no creo porque primero me da dar mucha risa y luego voy a ser este cómplice entonces mejor no manden amenazas y la otra también es que eh, eh, memo tienes en la, en la página ya la información del evento verdad Ah, bueno, métanse a la página de Flores y Colores de México porque vamos, va a tener un este magno evento ahí en, en, en el foro de la expo, ¿no? Tengo entendido, en el foro de la expo, el próximo septiembre Del 2 al 5 de septiembre en el foro de la expo de la UDG Ya saben, ahí van a Pero estar a foro de la expo de Guadalajara Ah, foro de la expo de Guadalajara, es del UDG también no. Bueno, se, según ellos no Porque este impuestos No, ahí no, tengo otro evento Del 13 al 15 en Zoológico Guadalajara Y en la página va a haber eh, Cortesías para el zoológico Y okay. va a haber dos premios especiales Con nado con tiburones Ok, para hay que estar ahí con los animales Para luego entrar al zoológico o eh, Que se vayan bien peinados para que no los confundan Ah bueno, ok si me llegó una gorra ya con eso va este entonces ya saben métanse a la página también de flores y colores de méxico ahí en, en facebook donde podrán ver todos los detalles sobre eh, los eventos eh, digamos tanto tanto venta de plantas como pláticas como asesorías supongo yo este Hospital de Orquídeas también, este, sí. Si, claro, si ustedes no sabían que es un Hospital de Orquídeas, vayan y vean que es, para que vean cómo le dan este electroshocks ahí en las en los pétalos. Este, sí, o, tienen pistilos? ¿Tiene si sí, tienen pistilos? No, no tienen pistilos. Pistilos eh están, están fusionados en una columna. Ah, okay, okay. Entonces, para que vean como le dan electroshock en, en, en las ramitas remitas. En la columna, este a las plantas a las plantas. Y bueno, este pues muchísimas gracias A todos ustedes, el día de hoy tuvimos Esta lectura de Jaime La Bastida Con el poemario llamado A la Intemperie Música de los Rolling Stones Tenemos este libro de regalo, que les repito La pregunta es muy sencilla, díganos sus tres Discos favoritos de los Rolling Stones Y mándenos ahí a la página de a Sangre Viva en Facebook o a la página De a Sangre Viva en Instagram Gracias, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes aquí en La Sangre Viva, eh, en Radio este Nada, pues vamos a dejarlos con la última canción que se llama Miss You de los Rolling Stones. este Suba, baile, este, hágase un café o si no, pues nomás bailela y ya. Hasta la próxima.